Es así, vamos a hacer una una gran zumba solidaria a través de la subsecretaría de Deporte Municipio. Vamos a estar ahí a full seguramente bailando una horita y media, ¿bien? Es, es digamos, como vos dijiste, una zumba solidaria es para recaudar juguetes. Así que la gente que quiera ir, que quiera participar, tiene que llevar uno o más juguetes. Eh, si, si se puede, obviamente, en buenas condiciones. Eh, para que vayan, pasen una linda jornada y de paso... Obviamente ayudamos a los barrios por ahí más calenciados de acá de, de Viena Y también a, lo, a los chicos de los hospitales Así que desde ya estamos invitando a todos los que quieran participar A partir de los 12 años, ¿eh? porque no es un día del niño Sino es una Zumba solidaria, es como una colecta, una clase de Zumba uh -huh. por, eh, Así que es, es abierta para todo el público eh, No se necesita bailar Zumba o, o asistir a las clases de Zumba Sino con que simplemente tengan ganas de bailar y a pasar un buen rato estás eh, Están invitados para, para participar de este, de este gran evento que vamos a llevar a cabo este sábado 18. A las 19 horas va a estar arrancando la clase, así que si pueden estar 15 minutos antes, buenísimo. Para probar el terreno, para ver si hay pozos, ¿viste? <risa> <risa> Está muy bien. Y decías, eh, bueno, la, la, lo que es el, el hecho solidario es juntar juguetes. Sí, sí, sí, ese es el fin de la clase de Zumba, si bien van, van a estar una hora y media bailando todo, pero el fin no se tiene que perder, que es la recaudación de juguetes así que si alguna persona, por ejemplo que no puede asistir a la clase pero que quiere colaborar eh, ahí vamos a eh, digamos como que el anexo del Cayetano Ario va a ser el punto de colecta de juguetes, así bien. que aquellos que quedan por ahí que tengan algunos juguetes más, bolsas juguetes de, de los nenes que ya por ahí, de los hijos, de los nietos que ya eh, no los usen que por favor lo pueden llevar ahí que ese va a ser el punto de colecto. Vamos a estar de las 19 horas o 6 y 18.30 ya juntando los juguetes hasta la hora que termine el evento, que suponemos que va a, que va a ser a las 20.30, 20.40, como mucho. Bien. De y la noche, obviamente. ¿Todo lo que, que los juguetes donados van a parar a los centros de salud de los barrios? A, lo, a, lo, a las juntas vecinales van a parar. Y ahí la Junta, vamos a distribuir los juguetes, eh, digamos, entre la Junta Vecinal del Barrio de la Valle, eh, 30 de marzo, Loteo Silva, y que me disculpe si me estoy olvidando uno más, pero también todo ese sector, digamos, de eh, de Viedma. Eh, así que, nada, y también para los para los chicos de los hospitales también, por ahí que están con algunos problemas de salud, uh -huh. también vamos a estar repartiendo ahí que eso se van a encargar los payamédicos, así que eh, vamos a estar a full. O sea, Gracias todo... a Dios, muchas Toda una red armada para que esto se dé de manera solidaria Este sábado a las 7 de la tarde eh, Vos y Gabriela son los animadores, está bien dicho, o instructores, instructores ¿no? eh, Sí, sí, sí, somos somos los instructores, vamos a estar la, la clase sí la voy a llevar a cabo junto junto a Gabriela Y también va a haber varios instructores invitados eh, Que van a estar seguramente bailando eh, al lado de nosotros Pero sí, los que vamos a llevar la clase a cabo vamos a ser eh, Gabriela y yo